¿Cómo es trabajar de Canillita? Yo soy Juan y nada, es levantarse a las 4 de la mañana todos los santos días, trabajar con frío, calor, lluvia y ganar la mínima menos la mitad. Así que nada, no, nada, qué sé yo, es un trabajo, de yo, hay que tener mucha responsabilidad porque es una cuestión de que se maneja, además de manejarse uno en la calle y todo eso, no tiene direcciones para, por ejemplo, lo que tiene que acordarse y todo eso, cosas que uno no se puede confundir, no no puede andar regalando la, la mercancía lo que uno vende en el puesto. Y hago todo, pues yo llego, hago reparto, después vengo, hago cobranzas, manejo clientes, digamos que soy como el encargado. No es un trabajo que deje propinas, pero bueno, es algo que, si la gente lo quiere dar o no, pero como el diario por lo general se tira y se cobra al mes, no es algo que sea todos los días, es algo más por mensual sería. Y lo único positivo que encuentro en mi trabajo es que tengo el horario suficiente como para salir de trabajo, dormir una siesta y venir a la escuela, porque después la verdad que no es un no es un trabajo para una persona que no tenga ganas de trabajar o les cueste tener mucha responsabilidad porque la verdad que es un trabajo muy común, que necesita mucha responsabilidad y más allá de que esté lloviendo haga frío, haga calor y todo eso hay que presentarse y bueno, eso básicamente además de bueno, el sueldo que no es tan bueno, digamos y aparte de que no estoy en blanco ni nada por el estilo pero bueno